Ahorita te puedo dar un segundo, bueno, eh, convocando para mañana para Radio Estación Sur, estamos en vivo de La Plata. Hola, bueno, escúchame, estamos este hoy convocando, mañana va a haber este dos grupos, pero va a ser un solo grito del pueblo. No sabemos eh, eh, los dos grupos no se pudieron este acordar, este hasta este momento no está el documento que ellos este quería para acordar este esa unión.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 ¿Dónde convocan? ¿Cuál es el lugar de convocatoria? Pues mira, la una es a las 18 es la Plaza de Mayo este y el otro grupo que hoy estamos acá. Yo vine acá a apoyar a Adolfo Pérez Esquivel. Me siento orgullosa de Adolfo, premio Nobel de la Paz desde el año 1980 merecedor de ese título hasta el día de hoy y por eso vine para acompañarlo y para acompañar también y decir que para mí los dos grupos somos todos representativos del pueblo, respetemos respetemos la democracia, que nosotros, este pueblo, somos los que estamos reforzando la democracia. gran hora de Cortiñas, entonces madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, un compilado de voces de lo que está haciendo este acompañamiento en la conferencia de prensa a Memoria y Verdad y Justicia, que también va a estar movilizando en el día de mañana con diferentes lugares de convocatoria, pero que también entonces habrá una sola plaza eh, en el marco de este reclamo del no a la impunidad.